8 de la mañana, 30 minutos en todo el país, recibimos ahora a Andrés Pellegrini para conocer la información deportiva. Buen día Andrés, ¿cómo estás? Buenos días Brian, para vos, para la audiencia que estamos compartiendo lo sucedido en materia de deportes en las últimas horas y también anticipando lo que se viene para el fin de semana. Ha sido esta una semana bastante pobre en cuanto a resultados para los equipos que participan en la Copa Libertadores y esto fue ratificado ayer por Vélez empató 0 a 0 ante la Universidad Católica de Chile. Esto fue en el país trasandino. Esto pone en suspenso la clasificación en el grupo 4 en esta 52ª edición del certamen continental. De esta manera... Ahora el equipo de Ricardo Gareca debe jugar ante el Caracas de Venezuela, que es el líder con nueve unidades. El partido se va a jugar el jueves 14 de abril y está obligado a ganar si es que quiere eh, ser el próximo clasificado para la instancia decisiva. Respecto al torneo clausura, hoy habrá dos partidos, arranca una nueva fecha, la novena, desde las 19.10, Estudiantes San Lorenzo. A las 21.30 jugarán Independiente Godoy Cruz. Mañana sábado a las 14 Colón Olimpo, 16.10 Arsenal Quilmes. Desde las 18.20 Huracán Racing, a las 20.20 .20, River Banfield. Y el domingo se estará completando esta jornada con los partidos. A las 14 Argentino Gimnasia, a las 16 Lanús Boca, a las 18 Tigre All Boys. Y a las 20.15 estarán jugando Vélez Arfield y Newell's All Boys de Rosario. Un campeonato que... ...está muy parejo, muy compactado... ...hoy por ejemplo va a estar jugando el puntero... ...y el equipo que lo visita San Lorenzo... ...también tiene posibilidades de arribar al liderazgo... ...y además considerando que tiene un partido vigente... ...por jugar ante Belé Sarfiel... ...encuentro que fue suspendido cuando se disputaban... ...siete minutos de juego. Respecto al torneo argentino B... ...Racing y Ferro van a estar jugando mañana... Ferro Carril Sud, el Grupo Universitario de Tandil, ya ha confirmado el equipo por parte de Daniel Torrisi. la formación será con Gonzalo Díaz, Diego Nacelo, Alejandro Arevalo, Nicolás Rosales y Enzo Barrientos, Juan Manuel Bordaberry, Gastón Arguindegui, Daniel Sánchez y Nicolás Ledesma, Eloy Colombano y Juan José Longini. Respecto al equipo Chaira, todavía el técnico Gustavo Noto debe rearmar el once titular por algunas bajas, las de Derli Franco y Diego Giamarchi, por esta razón también depende de la evolución de Cristian Pereira que está lesionado para definir el equipo que va a jugar mañana ante Liniers de Bahía Blanca. Recordemos que los dos partidos se van a jugar desde las 16, Racing va por el objetivo de clasificar para los play-offs, mientras que Ferrocarril Sur buscará quedarse dentro de la categoría sin tener que jugar uno de los repechajes. En Estudiantes buscará también el el hecho de cerrar la serie ante Centro Español de Plotier. Desde las 22, el arbitraje de Hernán Mastrofilippo y Gabriel Velasco. El conjunto Batarás buscará la victoria esta noche. Si no es así, tendrá una nueva chance. Esto será en la jornada de mañana. Para tener en cuenta, veremos eh, cómo le va a Estudiantes, que tiene por lo menos que ganar uno de los dos encuentros. Si no sucede esto, deberá jugar una nueva instancia con el perdedor de la serie que están disputando los indios de Moreno y Rosario Central. Si hablamos de boxeo, mañana la posibilidad para el argentino Maidana, que estará eh, boxeando con el mexicano Eric Morales. Marcos Maidana está buscando mantener su título y unificar ante un gran rival. Esta pelea será exhibida a través de la señal Space desde las 23 y estará en juego el centro vacante interino Welter Junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Bien Andrés, completísima la información como siempre. Muy bien, buen fin de semana para todos. El lunes estamos con el desarrollo deportivo. Gracias igualmente. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.